Y、seguimos a m a u r i t o Monteiro, que estuvo allí en la conferencia de prensa en casa de gobierno. Mauro, ¿cómo andas? Buen día, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, exactamente. Estuvimos en la conferencia de prensa que brindó el gobernador junto al diputado nacional electo Ariel Rauschenberger después de las elecciones de ayer. Una conferencia de prensa que se s i g n ó por la paz y amor,、eh, voto esperanza. Un pedido al voto radical, a que revea el radicalismo, el voto, sobre todo pensando en el balotaje del mes que viene. Y también este, una especie de ninguneo a las declaraciones que hizo Carlos Bernas diciendo que la campaña fue horrible. Dijo el gobernador, le contestó a Radio Kermés, que más allá de que no va a comentar este, declaraciones de otros dirigentes, dijo que él no estaba de acuerdo con esas declaraciones que hizo. Carlos Berna, pero para mí lo más importante fue que se、eh, centró en qué va a pasar con el voto radical, el voto del partido centenario, así lo mencionó el propio gobernador, que contestó un montón de preguntas de. Este, la prensa este, que estaba presente, pero también de medios de otras partes de la provincia.、Eh, después que terminó la conferencia de prensa, hablamos con el Ariel Rauchenberger, que tuvo una mínima intervención en plena conferencia de prensa para agradecer a la militancia. Y en esta nota analiza un poco lo que pasó ayer y también le dijo a Radio Kermés que no imagina un país sin obra pública y sin viviendas para la Pampa. a a l g e n ¿Por qué? Bueno,、eh, creo que esto ha sido parte de un proceso, de un trabajo con mucha mayor movilización, con mucha mayor participación, con mucha mayor militancia, con más encuentros de cercanía, de recorrer el territorio, de, de, de hacer encuentros con productores, con comerciantes, con empresarios, con pymes, con trabajadores, con estudiantes, con jubilados, con jóvenes, con, con todos los sectores de, de la vida política, social y económica de la provincia, donde bueno, llevamos el mensaje. De lo que estaba en juego en la elección, y creo que bueno, la a s o c i a c i ó n Pampeana así lo entendió, así que agradecerle, como decía, por la confianza, pero a su vez también esto genera más responsabilidad y más compromiso para, para defender nuestra provincia. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo se busca ahora el resto de los votos, teniendo en cuenta que bueno, son todos con un mensaje y con un discurso opositor al gobierno y el oficialismo necesita mejorar este resultado de ayer? Mira, creo que un poco lo dijo, este, El, claramente, el gobernador, o sea, esto es ver de qué manera seguimos profundizando esto que, que venimos haciendo,、eh, donde quizá nos falta un poco de tiempo, pero bueno, esto, esta oportunidad nos la da de acá el 19 de noviembre de seguir planteando qué provincia de la Pampa queremos a partir del 10 de diciembre y quién es el presidente o el proyecto de, de país que mejor le va a ser a la provincia de la Pampa, que entendemos es el de Unión por la Patria. a juventud, la educación, la economía? Yo creo que se p u e d e mejorar en todos los aspectos, que siempre se puede dar un poco más. Nosotros hicimos un gran esfuerzo en la, en la elección, pero、eh, creo que siempre se puede dar más y, bueno, y vamos a, a, a profundizar en, todo lo, en todos los aspectos. Sí, ¿Cómo analizas Pico en, en este sentido? ¿Hay un voto anti-kirchnerista? ¿Por qué en la provincial ganan y después l e va a tan mal a la nacional? Nah, creo que. En general, Pico se hizo un. Creo que si miramos el resultado de haber recuperado un 50% de los votos que tuvimos en La Paso, creo que ha sido un, un resultado importante. O sea que esto demuestra que de Pico ha habido un esfuerzo por el peronismo de Pico, ¿no? Para, para mejorar la elección y se mejoró mucho. Bueno,、eh, seguramente entre las cosas que tenemos que profundizar es este, algunos casos puntuales donde esos lugares, no solamente Pico, sino lugares donde también este, no, no teníamos, tuvimos resultados que nosotros esperábamos. ¿no? ¿Y cómo e x Pico? l a a r n c n i Que ganaste vos, pero ganó mi l a y también. Mira, eso es también.、Sí, sí, es un pueblo que i e r o decir. Sí, sí, es mi pueblo, es el lugar donde nací, donde、claro. soy de ahí. Tengo mis afectos y mis sentimientos ahí. En La Paso ganamos en los dos niveles, tanto en los, en los diputados nacionales como、eh, a presidente. En esta elección vino más, más gente a votar.、Eh, nos acompañaron nuevamente en lo que son diputados nacionales. No fue así en presidente, no es mucha la diferencia. Vamos a trabajar este, con, con los compañeros, con las compañeras de, del pueblo, por supuesto, también y hacer un análisis muy particular, pero creo que para el 19 de noviembre la vamos a dar vuelta. Gabriel, ¿qué, ¿qué estrategia hay de representación del pueblo, como te va a tocar a vos ser diputado nacional, con un gobierno con、eh, Miley a la cabeza o uno con m a z a pensando en que este grupo libertario está este, vociferando? Este, Mensajes antidemocráticos. s a n a l i z a n eso desde la profundidad? Mirá, yo el análisis que hago es que vamos a hacer todo lo posible y el esfuerzo para que el 19 de noviembre, tanto en La Pampa como en la República Argentina, el candidato a presidente más votado sea Sergio Masa s y que con Sergio Masa s podamos continuar este proyecto de provincia que. Que estamos encarnando. O sea, yo no me imagino una provincia de la Pampa sin obra pública, como q u es e la que propone Emilei. No me imagino una provincia de la Pampa sin vivienda, como es la que propone Emilei, eliminando la obra pública. Así que yo, o sea, vamos a poner todo el esfuerzo para que, más hacia nuestro presidente, que podamos seguir creciendo como provincia, que consolidemos ese modelo de desarrollo y queremos ese salto de calidad que la provincia está necesitando, que únicamente lo vamos a lograr con un gobierno nacional que nos acompañe. Bueno. Ahí hablábamos con Ariel Rauschenberger, que fue, formó parte de la conferencia de prensa que brindó el gobernador Sergio Ciliotto a un día de las elecciones. Y también en medio de la, de la conferencia de prensa,、eh, este, Ciliotto volvió a decir algo similar a lo que dijo ayer ante la militancia: que falta un partido, justamente, falta la final, que es dentro de un mes en el balotaje.、Uh -huh. ¿Había otras dirigencias, otros dirigentes, Mauro, ahí en.? ¿En la sala o solamente? No, no, no, dos? únicamente dos sillas para el gobernador y para Ariel. Por supuesto que la gran mayoría de las preguntas fue directamente para s i l v e r t o que fue el que contestó todas las preguntas o casi todas, y una sola intervención hizo Ariel, por eso queríamos tener un concepto un poco más, este, más ajustado de lo que había pasado、uh -huh. anoche. Perfecto, gracias Maurito. Hasta luego. Hasta luego, ahí pasaba Mauro Montero, que estuvo cubriendo la conferencia de prensa del gobernador y el diputado electo.